Bueno, va a telefonar en Vestaldean, Ahmed Dugu. Buenas tardes, Ahmed. Hola, Ahmed. Hola, Ahmed. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, te oigo muy bien. Vale, pues bueno, aquí tenemos también a, a Amro, que ya le conoces, y a Eliana, que... que te va, y te vamos a preguntar un poco sobre la situación. Bueno, igual te quieren saludar también por ahí. Hola, Ahmed. ¿Qué tal? Hola, Sí, muy bien bueno pues no sé la, la idea es eh, que nos cuentes un poquito pues cómo se está viviendo todo todo esto no ambro nos contaba un poco pues cuál era la, la situación de egipto antes de estas protestas pero pero bueno lleváis ya 10 días o más eh, 15. 15 15 días yo ya se me hacía más corto y bueno no sé qué, qué nos puedes contar desde allí desde desde egipto y sí, hola Sí, que las eh, que el país lleva lleva bastantes eh, tiempo ya en una una sensación de agitación permanente, mucho descontento social de muchas clases sociales, eh, muchas cosas, pero su cúspide ha sido la, el alborbuzazo de las últimas elecciones que fue descarado eh, en preparación para hacer lo mismo para las elecciones presidenciales que vienen en que venían en octubre y todo esto ya fue pues, animado por la revuelta tunecina y se ha estallado, se ha estallado a muchos niveles. Eh, cabe destacar que esta situación o revolución actual fue liderada por la clase media, la clase culta, organizada por las nuevas tecnologías, el Facebook, el Twitter, el YouTube, y eh, vamos a se, ser un comportamiento bastante educado, ejemplar, en contraste con los eh, llamados partidarios de régimen que ustedes han visto en la tele, que venían a lomos de caballo y camellos para amedrantar a la gente. Y hubo una batalla campal, creo que fue el miércoles. La gente, por su resistencia en la plaza, se ha aguantado, lo que le hizo ganar muchísimo el favor de la población. El presidente soltó un discurso Bastante sentimental, he llegado a los corazones de los egipcios de buena fe. La gente ha simpatizado con él, pero al día siguiente, cuando ocurrió este ataque, pues perdió todo el apoyo, digamos, eh, ganado por el discurso anterior. Y hoy en día la gananza del sentimiento popular va más hacia los manifestantes que hacia el gobierno. Hoy ha sido un día especial, parece raro, porque además de las protestas de manifestaciones en muchas capitales, El, el, ...hubo algo que llama la atención... ...muchísimas protestas sindicales... ...pero con demandas laborales... ...que no tienen que ver con el panorama político... ...lo que hace pensar... ...que estas manifestaciones eh, son organizadas... ...por el propio partido gobernante... ...para, para dar a entender... ...que no sólo están estas demandas políticas... ...dar una sensación de caos o algo así... ...llevan dos días hablándonos... ...amenazándonos por un golpe de Estado... Eh, lo está diciendo Estados Unidos, lo está diciendo el gobierno, el vicepresidente lo ha dicho. Que no sabemos si es para dar miedo a los manifestantes, a la población. Eh, por un lado nos ponen el fantasma islamista y por otro lado nos ponen el fantasma golpista. Todo vale para quitarle al pueblo su revolución, por decirlo de una manera. Que no es más que pedir elecciones libres, un periodo de transición para que cada uno opine como quiera no sé, están diciendo por todos lados que los árabes o los egipcios, los musulmanes, como quieran llamarle, no nos merecemos o no estamos preparados para la democracia. Los que no están probados son ellos. Eh, aquí está llegando información sobre unos 300 muertos aproximadamente que han habido estos 15 días. Eh, el, sí. golpe esta, o sea, el golpe de o estado, el toque de queda, que creo que en estos momentos estamos dentro de la hora del toque de queda, no sé, la actuación de los militares que está llegando allá, No sé, o sea, quería saber un poco si esta información es verdadera o no. ¿Los militares están con vosotros? ¿No están con vosotros? ¿Cómo están actuando? ¿Hay más muertos? no eh, Mira, por un lado este el pueblo egipcio es así, la gente el toque de queda lo... Lo pasa por el arroz de un sereno, como se dice, el Cairo es una ciudad que no duerme, los primeros días quizás hubo miedo, pero hoy acabo de venir del café, estábamos ahí tomando pipa, tomando pipa, eh, la gente está en las calles, hay atascos, lógicamente no como una vida normal, pero los cairotas lo toman con tranquilidad, incluso hasta el mismo ejército que tiene los controles es bastante comprensivo y la vida sigue con un, entre comillas, normalidad razonable. Esto no impide que, por ejemplo, en las provincias del Nuevo Valle o el desierto del Sahara, hubo hoy 12 muertos porque un oficial tonto insultó a la población que es beduina, que es muy orgullosa, y esta gente se lanzó en una revuelta de 20.000 personas, quemaron la comisaría, quemaron el edificio del gobierno civil, lógicamente porque un oficial les ofendió y los insultó y empezaron a disparar moró dondece manifestantes y hay ahí una situación bastante crítica en el resto del país manifestaciones y huelgas, pero no no creo porque tampoco soy un corresponssal soy muy informado, acabo de venir a casa, no creo que hubo algún muerto heridas eh uh, de, de gravedad lo que sí es un ambiente de político bastante congestionado hoy el primer ministro por ejemplo no pudo trabajar porque la sede del gobierno estaba asidiado por los manifestantes y tuvo que trasladar toda su sede a, a, un, a una periferia. Eh, el ah, parlamento también estaba asidiado. Dígame. Ah, perdona, eh, te oigo hablar de eh, el incendio de una comisaría. Eh, aquí se oye hablar de los militares en la calle, los militares con el pueblo. ¿La policía ¿Dónde está? O sea, ¿hay policía? La ¿No hay policía? policía... Está, está, la policía está discretamente presente en algunos puntos. La verdad es que la policía tiene mucho miedo, eh, la mayoría va de civil, solamente la gente de tráfico que que la población no tiene que ver con ellos. Quiero decir, no respeta de alguna manera, saben que no tiene nada que ver con el asunto, pero la policía que estaba aquí presente en las calles del Cairo como antes, que era casi como una fuerza de ocupación, ha desaparecido completamente. Eh, los que están presentes desde el ejército y de momento, eh, entre comillas, tienen un comportamiento ejemplar, salvo que a veces esta imparcialidad que muestra a veces preocupa, porque en los momentos que tiene que tomar el lado de la población no los hace, se queda en pasivo. Eh, no obstante, se agradece que, vamos, parece que hay que darle las gracias por no atacar a los manifestantes. Eh, Ahmed qué cómo lo ves la situación qué el día de mañana qué mira tú? Eh, yo creo que es un juego bastante grande superior a una revolución o a un régimen yo creo que es un juego de estrategia a nivel global Egipto es demasiado importante en el juego norteamericano como para dejarle tener una democracia verdadera por tanto o nos roban la revolución o nos eh, hacen una transición engañosa para que todo siga lo mismo. Parece ser la frase esta famosa, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Desgraciadamente nos están escativando la democracia. Hay demasiado todo, hay demasiada corrupción, hay demasiada negociación, demasiado dar vueltas al asunto y yo creo que también están ganando tiempo para evasión de capitales, para para jefes, quedar documentos, yo que externo no tengo ni idea lo que piensa esta gente, pero están haciendo daño al país y eh, hay muchas pérdidas en el turismo muchas pérdidas en la economía eh, mucho negocio fordo la población que vive bajo la moral de la pobreza que son 40 ya empieza a pasarlo mal entonces no y se puede saber lo que eh, no se puede saber lo que puede pasar el día de mañana no se puede adivinar nada no como dices eh, no se sabe no se sabe qué puede ocurrir qué puede ser un golpe de estado puede ser una guerra civil eh, puede... yo yo estoy el golpe de estado si yo no sé contra quién lo van a hacer porque yo entiendo que un golpe de estado se es hace contra el gobierno no contra el pueblo nos están amenazando con el fantasma del golpe de estado pero es, es una mentira porque un golpe de estado que lo, lo va a hacer? Contra el presidente, contra el vicepresidente Contra el primer ministro, que todos son militares Contra Mubarak sí Contra un, uno eh, de no, la mini No, no, no es así el, el, Mira, la cúpula la cúpula militar es muy leal Muy leal al presidente Si lo hacen, lo harán Con el pretexto de acabar con el caos ah. No contra el presidente Entonces, Y eso quiere decir Será contra los manifestantes eh, No contra el, el gobierno eh. es, es una farsa En, en mi opinión ¿Y ¿no crees que eso ya está empezando ahora? con el cambio del ministro de economía, creo que ha habido ayer o antes de ayer o sea, ¿no crees que está empezando Mira, esa falsa tranquilidad? es un engaño para ganar tiempo es un engaño para ganar tiempo simplemente eh, la gente aquí no le convence nada eso, son las mismas caras el mismo partido que lleva gobernando 30 años Son las mismas personas y eh, nadie cree que de la, de la noche a la mañana van a ser santos y van a cambiar. No sé si habían oído las noticias de la fortuna personal de cada uno de ellos. Eh, vamos, que nos estaban pidiendo limosna para construir un hospital para los niños enfermos de cáncer. Vaya, con, con la caldería que tienen podríamos haber terminado con toda la deuda de hito. Ahmed, no sé si quieres añadir una última cosa porque se nos va acabando el tiempo. Yo quiero añadir que, por favor, eh, esta revolución es muy limpia, hasta los jóvenes eh, son muy pacíficos, se si llevan 12 días manifestándose y no han roto un solo cristal, han quemado un solo coche, como dicen, y por tanto yo creo que la gente de buena fe en todo el mundo debería denunciar los intentos de robo del derecho de un pueblo a ser libre. Y no ser libre sangrientamente como en muchas ocasiones de la historia. Es un pueblo que insiste en pedir sus derechos muy pacíficamente, solo pide elecciones libres, no pide un cambio drástico, pide una transición pacífica y eh yo creo que es de lo más civilizado. Esto que dicen que no nos merecemos la democracia es un engaño, un robo y una un descarado... No sé, es que no, no no tengo adjetivos para describirlo, salvo que sean unos bandidos pues Ahmed, nos quedamos con ese con esas palabras con ese derecho a la democracia que tienen los egipcios y lo y todos los países árabes y el mundo en general muchas gracias por habernos concedido esta entrevista muchas gracias, muchas gracias por... Shukran, Ahmed. Salam. Iru bebicoitza